Además, aquí hay muchos guillaos, Manchán, Jurito Escobar, Chale Brown Otelio Valles, Gary Capi, Alfredo Goto, Rolando Remí, Tani, El Flaco, David, Alfredo, Manfredo, Aarón y Alberto Fajardo Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran búcarero. Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran. El niño es un gran valero Napoleón Napoleón ese niño